Y gimnasia fue el que más se movió, y de buena manera, ¿no? Porque se quedó con los servicios de Lucas Pérez, ex base de Boca Junior, y de hoy, hace un ratito nomás, confirmaba la llegada de Sebastián Vega, el ex alero de Quimsa. Con eso son cinco fichas mayores, pero ahora vamos a conversar con Lucas Pérez, el flamante refuerzo de gimnasia como Rivalla. ¿Cómo estás Lucas? Santiago Ortega te saluda. Hola Santi, buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, ¿metiste cambio de camiseta? Contanos cómo se dio la situación. Eh, Sí, bueno, habíamos terminado ya el vínculo con Boca eh, Boca decidió renovar eh, su plantel y, y bueno, como estaba en el mercado está, había un par de opciones y me decidí por Comodoro porque bueno, veo que estos últimos años eh, sí. vienen con un proyecto serio, vienen trabajando bien eh, saben a, a qué juegan, a dónde van así que la verdad que me, me gustó mucho y Y bueno, también se da de que vamos a volver a jugar después de un par de años con Ceba Vega de nuevo, así que nada, eh, creo que va a estar lindo. ¿Estabas al tanto del fichaje de Ceba Vega? Eh, hablábamos, estábamos hablando algo con Ceba mientras eh, sabía que estaba la posibilidad, no sabía que del todo que se iba a concretar, pero, pero sí estaba, estuvimos charlando un poco de, de que él también tenía la posibilidad de acomodar y que lo estaba pensando, así que bueno, más o menos lo veníamos hablando. Bueno, el gimnasio es un histórico, ya podemos decir, de la Liga Nacional, pero qué buen equipo, da la sensación que está formando, ¿no? Eh, Diego, Rivero, Diego Romero, Franco Giorgetti, Juan Manuel Rivero, vos en la base, ahora Seba Vega, los U23, Joaquín Mencia, el cubano, Manuel Buendía, más eh, ahora con, tienen contrato, pero hay que ver qué sucederá después con Shaquille Johnson y Eloy Vargas. La verdad que da la sensación que otra vez va a ser competitivo gimnasia. Sí, como te decía, eh... Se, se ve, se, se viene viendo de que la dirigencia, el cuerpo técnico de Comodoro, eh, tienen un proyecto, saben lo que quieren, eh, van manteniendo bases de equipo y y agregándole piezas y eso siempre hace de que de que estés en los planos competitivos de principio, después habrá que ver cómo cómo sale todo, pero eh, yo lo que venía notando estando en otro equipo de ellos era eso, el Eh, la organización que tienen, eh, el proyecto que estaban a, haciendo eh, con Martín y bueno, Martín viene de una gran liga, así que eh, la verdad que he ilusionado esperando ahora en un par de semanas irme para allá y, y empezar a charlar y ver, y ver a, qué, a qué se apunta. Bueno, además después de dos temporadas complicadas como mínimo podemos decir y extrañas, ¿no? Vividas en Boca, ¿no? Sí, más que complicada, por ahí extraña el primer año, por ahí sí, jugar el, por el descenso, pero después este año eh, con irregularidades con, con buenas y malas, como fue la liga, la mayoría de los equipos a un, por ahí a un partido por haber dado un batacazo con, con un cuarto juego en la bombonera un poco eh, no sé, raro por, por muchas cosas que pasaron ahí sobre el cierre de juego, que podríamos haber dado el batacazo y y haber cambiado la historia de la temporada, pero no se dio, así que, bueno, ahí, ahí quedamos. Difícil sacarse de encima esa decisión del escano, ¿no?, ¿aún? Sí, sí, no solo esa decisión, fueron fue todo el último minuto y medio, casi o dos, del partido, eh, el full ofensivo, el full que le cobran a Fotis en el rebote, que ni lo toca al americano de San Martín que hace un flopping, después, bueno, cobrar ese, ese codo, esa simulación de gamboa en un de local, en una cancha, eh, medio raro, yo no sé si se si hubiesen cobrado ese mismo codo en una cancha argentina de Junín, o, o no sé, o otro marco un poco por ahí, porque es Boca, porque saben que es tranquilo, que no pasa nada, y bueno, Eh, fue, un, fue un fallo medio Medio raro Bueno, y en lo personal también una, una buena temporada siendo el líder Pero bueno, con muchos temas de por medio ¿No? Esperás poder tener una temporada Más tranquila ahora en Comodoro Sí, sí eh, Si bien fueron Cuestiones familiares o Igual no, no Nunca sentí que me haya influido en la temporada Creo que Fue una de las a nivel individual de las mejor citas que tuve fue eh, ahí pasó más por un plano deportivo que hubieron muchos cambios todo el tiempo el equipo no, no se lograba estabilizar nunca todo el tiempo cambios, cambios, cambios y, y por ahí es difícil eso en un equipo eh, pero bueno, como te decía creo que al final de la temporada habíamos encontrado un, una regularidad sobre todo el último mes eh, metiendo varios triunfos llegando bien a playoff Eh, por ahí a mí lo que me pasó en el marco personal, ¿no? no pude arrancar del inicio la llave de playoff, no pude jugar ese primer partido en San Marín Corrientes y bueno, pero así todo lo pudimos llevar a un quinto y, y no se dio. Lucas, ¿cómo estás viendo el armado de los distintos equipos para la próxima temporada? Sabiendo que varios van a la casa de San Lorenzo, ¿no? que es el tricampeón. Eh, no sé, no lo veo tan así como que van a la casa de San Lorenzo sobre todo este Super 20 eh, después habrá que ver para la liga pero para este Super 20 eh, lo veo muy salvo uno o dos equipos no más eh, lo veo con totalmente opuesto, como que muy económico eh, tratan de formar quintetos competitivos, y después todo lo que sea la rotación de equipo, la gran mayoría va a poner a juveniles, sub-23, no veo muchos fichajes de, de relevos importantes, así que creo que para el Super 20 se, se va a ver eso. O sea, después bueno. para la Liga quizás cambie, pero para el Super 20 por lo que veo, por eso mismo antes... Te escuchaba decir que el mercado estaba muy tranquilo, con poco movimiento, porque no le veo que vaya mucho más movimiento. O sea, ves un Super 20 de transición como el anterior, ¿no? Sí. Donde los equipos no, no quieren gastar mucho. Sí, yo lo veo así, lo veo así. Y no sé después qué medidas se tomarán con el tema de... No sé si es cierto que, que quita o no el descenso. No sé, ojalá que no, pero si lo llegasen a quitar se va a seguir viendo más de lo mismo. Bueno, mucho se, ha, se habló, ¿no?, Antes de, incluso de Playao, entre Ferro y Salta Vázquez, de que tal vez jugaban por nada, porque se iba a quitar el, el descenso y finalmente no sucedió. Sí, por eso mismo, si, si lo llegan a quitar va a ser, va a ser un, un super 20 todo el año, pero si no, bueno, si no, calculo que para la liga sí se potenciarán todos los equipos, porque ya cuando hay descenso nadie, nadie quiere estar en esa zona y y eso hace que que suba la, la competencia pero ahora en el super 20 no no no veo que haya mucho más cambios ni, ni que los equipos se vayan a potenciar mucho más veo que que la gran mayoría tratará de armar un quinteto competitivo y después eh, pondrán a lo, a los juveniles de cada equipo lo que está claro que con gimnasia como oro ya te planteas objetivo de no sufrir tanto por lo menos no de lo que había sido las últimas dos temporadas Nunca se sabe eso. Siempre por ahí uno puede, puede hacer una previa, pero eso es la verdad que nunca se sabe. Lo que sí veo es eso, que, que gimnasia, no, como te digo, tiene un proyecto y quiere estar, ser competitivo todo el año, tanto el Super 20 como la Liga, y, y por lo que veo sí, está armando un equipo largo, y eso, eso me gusta. Claro, además dijiste una palabra clave que se usa muy poco en nuestro país, o mejor dicho, se lleva a cabo muy poco, que es la palabra proyecto, ¿no? Sí, se usa poco, va, va todo el tiempo de la mano de los resultados y como te decía, esto en Comodoro por ahí lo vine notando de hace un par de años, sobre todo cuando se va a García a San Lorenzo y deciden darle la posibilidad a Martín, y no solo la posibilidad sino la confianza de, de enseguida a mitad de año renovarlo por tres años más, eso te marca que, que están apoyando un proyecto, así que bueno Esperemos de que, de que siga de la mejor manera. Lucas, te agradecemos el contacto, te deseamos lo mejor y bueno, no nos cruzaremos tan seguido ahora en Comodoro, pero bueno, estaremos en contacto. Sí, sí, no nos cruzaremos, pero bueno, estamos en zona y, y seguramente vendremos seguido a Buenos Aires. Abrazo grande, abrazo. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Lucas.